50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes, La Plata, Berisso, Ensenado, un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del martes 28 de junio. Continúan los reclamos para frenar la poda indiscriminada en el casco urbano. Desde el foro en defensa del árbol realizan una juntada de firmas para que el municipio detenga la poda que continúa realizando en diferentes sectores de la ciudad. La organización recordó que la poda debe ser selectiva y realizarse solo en caso en los que las especies lo necesiten. Además resaltaron que la falta de profesionalismo de las personas contratadas por el municipio solo generó un daño en el patrimonio arbóreo de la ciudad. Para la firma de la petición se puede acceder al Facebook del Foro en Defensa del Árbol. Arrancó el paro en los quioscos y muchos no cargarán sube durante tres días. A partir de hoy se llevará a cabo un paro nacional encabezado por la Unión de Quiosqueros de la República Argentina y no se podrá cargar la sube durante tres días. Es por eso que alertan a los usuarios del transporte público. En este marco. Los usuarios podrán realizar las cargas por home banking, cajero automático y aplicaciones de pago desde el celular, que luego tienen que ser acreditadas en las terminales automáticas o desde la aplicación Carga Sube directamente desde el celular o el dispositivo de conexión móvil. Los comerciantes quieren mayor porcentaje de comisiones por brindar el servicio. Un servicio que informa. Más cerca. más cerca. Lanzaron la convocatoria a artistas para formar parte de Mirada Animal 2. Hasta el primero de julio está abierta la convocatoria para exhibición que se realizará el sábado 9 en la sala C del Centro Cultural Islas Malvinas, ubicado en 1950. Según detallaron desde la organización participar y el material debe ser enviado a la Secretaría de Cultura y Educación de la Comuna. A la convocatoria pueden presentarse hasta tres obras por persona de las categorías Pintura, Grabado, Cerámica, Escultura, Dibujo, Arte Digital, Instalaciones y Fotografía. Quienes deseen más información pueden comunicarse al CC Islas Malvinas o gmail.com. La temperatura mínima para hoy en la región es de 4 grados y la máxima de 14. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.